Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las nueve en punto de la mañana, tenemos 24 grados de temperatura y les damos la bienvenida a nuestro programa La Glorieta, aquí en el 101.4 de Teleelch, Radio Marca, es viernes, 26 de junio, ...y hoy vamos a hablar con los sindicatos... ...de lo conseguido ayer finalmente... ...y después de varias semanas de duras de negociaciones... ...hay acuerdo para prorrogar los ERTES ...hasta el mes de septiembre... ...hablaremos de esta importante medida... ...en la segunda hora de la Glorieta... ...con el secretario de UGT Ismael Senén... ...pero antes abordaremos temas culturales... ...y la música escogida para un viernes... ...antesala de un fin de semana... ...donde veremos las piscinas descubiertas... ...abiertas al baño en Elche... ...y las playas más controladas... ...al ponerse en marcha ese aparcamiento rotativo de Arenales, donde no se podrá estacionar más de cuatro horas. Ayer, además, el equipo de gobierno nos anunció que el incremento del recibo del agua previsto para este año se congela. No se va a producir y, además, respiramos tranquilos al comprobar que los brotes que se han registrado en el país hasta el momento están controlados. La comunidad valenciana no registra fallecidos por coronavirus en esta última jornada y suma 38 altas y 8 positivos, uno de ellos en nuestra provincia. En Elche, la evolución de la pandemia aún refleja mejores datos, ya que no hemos registrado ningún fallecido por COVID desde hace semanas ni tampoco nuevos casos positivos en los últimos días. Y en cuanto al brote detectado en la localidad valenciana de Racel Puñol, la consejera de sanidad afirmó ayer que tiene una transmisión muy baja porque se ha controlado a tiempo y es que la OMS ha felicitado a España, Israel, Alemania y Polonia por haber controlado a tiempo los focos peligrosos. Y mientras tanto, el presidente del Consejo, Chimo Puig, sigue reclamando una financiación más justa para la comunidad valenciana, horas después de que el presidente Pedro Sánchez en el Congreso anunciara que va a presentar en noviembre ...un esqueleto del nuevo modelo de financiación autonómica... ...tras la intervención del diputado valenciano Joan Baldoví. El presidente del Consejo anunció, por tanto, Chimo Puig, ...que tendrán en cuenta esa financiación... ...y que los presupuestos del próximo año... ...van a incluir dos objetivos prioritarios... ...los incentivos a la actividad económica... ...y a la justicia social. Tenemos que ser conscientes... ...que los presupuestos tienen que estar basados... ...en lo que es la voluntad política y la razón política. Y eso hay que hacerlo de una manera consistente. Porque es lo que da credibilidad. Y así va a ser el presupuesto de la Generalitat. Vamos a ver exactamente con qué fondos podemos contar... ...para el año próximo. Y se producirá una mirada para defender claramente... ...el principio de la justicia social y el incentivo económico. Desde luego esas van a ser las bases del presupuesto. Justicia social y incentivos a la actividad económica. Estas son las declaraciones que realizaba ayer Chimo Puig, y hoy vamos a comenzar este viernes en 26 de junio con la música de uno de los grandes de la fascinante música brasileña. Nos referimos a Gilberto Gil, gran amigo de Caetano Veloso, es un tipo con aire corriente pero capaz de hechizarnos con su canto bello y su toque poético, con su Con esa música abrazamos hoy desde aquí a uno de los países que ahora están viviendo esa pesadilla que nosotros hemos podido dejar atrás. Continua lindo O Rio de Janeiro Continua sendo O Rio de Janeiro Fevereiro e Março Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, Cida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, Tuscida do Flamengo Aquele abraço Chacrinha continua Balançando a pan. Komandando a massa, e continua dando as ordens Alô, alô, se chacria, véi, o. Velho... Palhaço, alô, Terezinha, alô, Terezinha, aquele abraço alô. Pues con ese abrazo de Gilberto Gil Nos vamos a Italia con la música de un norteamericano Con la canción para, Insignia para el actor y también cantante Dean Martin, That's Amore Una declaración auténtica de amor para la ciudad de Nápoles It's good, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting, -a -ling, -a -ling, ting -a ling a ling And you'll sing beat the bell Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay Like a guitar and that When the stars make you drool Just like a pastiffa's rule at Samoray When you dance down the street With a cloud at your feet You're in love When you walk in a dream But you know you're not dreaming Signore Excuse me, but you see Back in old Napoli That's the morning. When the world seems to shine like you've had too much mulled that's the morning, that's the morning, bells will ring, mulled mulled mulled mulled Bell mulled mulled beat the bell, beat the bell. Beat the bell.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 Kus me, bad amore. Amore, amore. Radio Marca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 Corta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Pancorta 35 y en sanjonalicante.com.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta Con Rosmar Alonso Son las 9 y 14 minutos, tenemos 24 grados de temperatura y comenzamos la primera de las entrevistas programadas para hoy y lo hacemos eh, hablando de cultura y de literatura porque este viernes en la librería Litruc a las 7 de la tarde el escritor y médico ilicitano Roberto Hurtado va a firmar su último libro, Los que piensan en la nada hace un año que publicó Cartas a Lid, donde reflejó el drama de los refugiados partiendo de sus propias vivencias personales y ahora llega con la historia de dos personajes atormentados, un niño que se ha hecho adulto demasiado pronto y un hombre que huye de lo que es. Pues bien, vamos a intentar hablar algo más de lo que significa esta segunda novela para Roberto Hurtado. Muy buenos días, Roberto. Hola, buenos días, ¿qué tal? Los que piensan en la nada, ¿quiénes son? Bueno, eh, los que piensan en la nada son... Eh, es un secreto que hay dentro de la historia, porque yo quise que el título eh, descubriera el motivo, el lector, el lector que leyera la novela. Pero es algo así como un estado, un estado de, del alma, de, lo, de la gente que se enfrenta a a cosas, a eventos en la vida que le pueden hacer mucho, mucho, mucho efecto a la hora de cambiar. Es algo así. Es, um, me presento delante de algo que me va a hacer cambiar mi vida. ¿Qué pasa en ese momento? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué es lo que pasa en mi cuerpo? Eso es lo que nos ha pasado a millones de, de personas en todo el mundo. Nos presenta, hay algo que es el coronavirus que nos ha hecho cambiar nuestra vida. Exactamente, es algo así. Es un, hay un punto de inflexión en el que ha ocurrido, ha venido esta pandemia y a muchísima gente nos ha hecho decir, bueno, ¿qué, qué estoy haciendo con mi vida? Eh, nos ha dado tiempo a pararnos y a pensar. Realmente, sí, sí, es algo así parecido, sí. ¿Pero este libro nace de la pesadilla o ya lo tenías hecho de antes? No, este libro se, se fraguó entre entre octubre, noviembre y diciembre del año pasado, cuando todavía no teníamos noticias de nada de esto. Ha sido una casualidad, una casualidad que, que bueno, que muchas cosas coincida, coincida con, con el confinamiento. La verdad, la verdad es que, hablándolo con compañeros, me dicen, bueno, es que eh, si quieres hablar de confinamiento, eh, tienes ahí a uno de los protagonistas que realmente lleva toda la vida haciendo confinamiento en una habitación de un hospital. Y eso es algo que a lo mejor pues, vendría bien leer para darte cuenta de que, que, bueno, que esto no es nada nuevo y que hay gente que, que lo sufre y lo, y lo afronta y lo supera. Y eso es algo que sabes de primera mano porque eres médico y supongo que habrás tenido un papel importante en esta lucha contra el COVID-19 en los hospitales valencianos. Sí, bueno, nosotros... Los, eh, Los servicios de medicina interna hemos tenido un papel vital, un papel incluso pues diría que, que en la formación, en la elaboración de programas de, programas de manejo del de COVID-19, hemos establecido pautas, eh, guías clínicas… Bueno, pues hemos estado ahí en primera, línea de, en primera línea de lucha junto a la puerta de urgencias, los compañeros de urgencias, cardiología, neumología, pero sobre todo medicina interna en la provincia de Alicante ha tenido un papel vital. ¿Esto significa si tú pudiste eh, estar en primera línea también en el drama que suponen los desplazamientos de los migrantes, su lucha por sobrevivir, por llegar a los países europeos para tener una vida mejor y pudiste sacar ese prim esa primera novela, Carta Salid? ¿Esto se supone, tu trabajo eh, durante estos meses de confinamiento en los hospitales, eh, supone una tercera novela? ¿Esta vivencia a ti te ha dejado también como escritor? ¿Muchas historias que contar? Sí, bueno, eh, hay mucho que contar, hay mucho que contar. Hay, mucha, eh, hay mucho que pensar sobre, también sobre cómo hemos afrontado la novedad. Yo recuerdo que cuando, estábamos, eh, cuando yo estuve en el barco de rescate, eh, lo que más miedo nos daba o lo que más miedo me daba a mí personalmente era afrontar algo que desconocía. Cuando nos hemos enfrentado a coronavirus, esta enfermedad tiene tres meses. Tiene, bueno, ahora tiene cinco meses de, de evolución, pero es que nosotros no sabíamos nada, no sabíamos. Y la incertidumbre de enfrentarnos a algo que, no, que desconocemos es también bastante importante y esto hace que, que, bueno, que surjan miedos, que surjan inseguridades. Y bueno, lo que, sobre todo la parte buena de esto son los equipos que hemos formado, trabajar, trabajar con otras especialidades, eh, equipos multidisciplinarios, eso nos ha ayudado mucho a tener más confianza. ¿Qué sabes del COVID-19, Roberto? Bueno, que sabemos, que sabemos. Eh, yo creo que el mensaje, pero esto es una opinión personal, el mensaje con el COVID-19 es que hay que ser muy prudente con lo que se dice y con lo que se pretende y con lo que, lo que vaya a pasar. Entonces, eh, no sabemos... No sabemos mucho de la evolución. Sí que podemos fijarnos en coronavirus, que han sido primos hermanos de ellos, como dos epidemias que tuvimos hace unos años, con muchísimas menos afectados. Y podemos intentar guiarnos un poquito por lo que pasó con ellos, pero la verdad es que hay que ser muy prudente porque realmente no, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va, cómo va a evolucionar, si el virus va a mutar, si si va a haber nuevas, nuevas oleadas. Eh, la verdad es que todo de momento hay que ser muy, muy prudente y hablar con la boca pequeña. Y mientras tanto, eh, los eh, literatos, los escritores, los músicos han hecho un trabajo formidable, al igual que vosotros, los esenciales, los médicos. Sí, claro, claro. Eh, vamos a ver, eh, yo esto hace poco estuve leyendo... A, uno, a un músico, a uno de los integrantes de, del grupo Lagartija Rock, y él hablaba de que, que cuando estamos hablando de, del odio, del salvajismo, de la, del ser humano capaz de ser lo mejor y lo peor durante esta época de confinamiento, eh, a, hablaba de, del amor, de, de, que si el amor era la víctima. Pues, él hablaba de que el amor, sí, en efecto, es la víctima, pero no es el muerto. O sea, eh, creo que siempre hemos intentado... En este tipo de situaciones en que las ponemos tan, tan radicales, que nos ponemos de un lado a otro, muchas veces parece que queramos intentar decir «yo fui el hombre que mató el amor, yo no creo en el amor, pero va a pasar mucho tiempo hasta que consigamos acabar con el amor». ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, eh, a pesar de todas las eh, dificultades y a pesar de todos los problemas, El, el amor siempre persiste, siempre perdura. O sea, siempre hay algo que a pesar de todos los problemas que tengamos, todos los confinamientos, todas las epidemias, que nos hace sacar la mejor parte del ser humano. Al igual que a veces también sacamos la peor, ¿no? Pero creo que la idea y lo que siempre pretendemos todos, artistas, escritores, científicos, sanitarios, es sacar la mejor parte nuestra. Creo que es una moraleja también, y también es una moraleja de, de la novela de los que piensan en la nada, al fin y al cabo. Los que piensan en la nada. ¿Quién te ha publicado el libro, Roberto? La, bueno, se ha publicado por la editorial. Es una editorial de elegido, de Almería, que se llama Letrame. Es una, es una editorial muy dinámica que la verdad es que te, me ha facilitado mucho el tema de la publicación. Hemos hecho un diseño también muy premeditado, muy con la idea de que fuera un libro atractivo para, para la gente. La portada también es una portada que que elegimos también entre varias, porque creíamos que era una portada potente. Invita, invita a leerlo, la verdad. Y bueno, pues uh, es una editorial que está funcionando muy bien dentro de, lo, de la gente que está intentando publicar sus obras, la gente que está empezando. Bueno, yo tuve la suerte de contar con ellos para Carta Salir y la verdad es que pues, me he decantado de nuevo con ellos por, por lo bien que salió la anterior experiencia. No los dejas, por tanto, por la de Carta Saliz. Supongo que la promoción de tu libro va a ser también totalmente diferente a la de Carta Saliz, por esto de, la, de guardar las normas de seguridad. ¿Cómo vas claro, a promocionar claro. el libro? Claro, eh, ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil. Yo me, a mi casa llegaron unas cajas el día 23 de abril, el día, de la feria, eh, el día que iba a ser la feria del libro, que yo iba a estar en Barcelona eh, presentándolo. Eh, y me vi en casa en Elche en pleno confinamiento con nueve cajas con, con libros y bueno eh, la promoción ha sido difícil, nos hemos tenido que mover por redes sociales he tenido la ayuda inconmensurable de mi mujer que gracias a ella puedo escribir y gracias a ella también he podido distribuir también esta novela y según íbamos pasando de fase pues íbamos distribuyéndola por, los, por el hospital la hemos distribuido también por Alitruc, por Seneca Y también, pues, por suerte, gracias a, también a, al papel que hace Amazon, pues también se ha dado a conocer bueno, a nivel más nacional. Uh -huh. eh, Los que piensan en la nada es tu segunda novela, pero ya has dicho, has asegurado que vas a escribir esa tercera novela inspirado con las historias eh, que has tenido que vivir durante este confinamiento, durante este encierro y durante tu trabajo. Y supongo que estaremos eh, esperando, esperando a leer esas historias. Eh, tienes ya, ¿Has empezado ya ese proyecto, ese tercer libro? Los proyectos, eh, <ríe> eh, yo los tengo siempre en la cabeza. Yo tengo, tengo algunas cosas hechas, pero luego, cuando sale, mira, eh, tanto Carta Salid como los que piensan en la nada salieron enseguida. Por suerte, salieron en cuestión de semanas. Entonces, de repente, viene el desencadenante, el detonante, se suelta, como digo yo, se suelta el freno de mano del coche y sale todo de golpe. Entonces, bueno, eh, hay varias ideas en la cabeza, el tema ahora es ordenarlas y ver qué puede salir de ahí, si es algo interesante, que le pueda gustar a la gente o que, al fin y al cabo, yo me gusta, me, me gusta escribir si, si eso va a ayudar o va, o va a suponer algo para, para el resto de la gente. Entonces, estamos ahí, en pleno momento de tormenta de ideas. Los que piensan en la nada, entonces, lo tienes claro, ¿para qué va a servir al lector? Pues mira, eh, yo creo, eh, la gente que lo ha leído me ha, me ha comentado de todo, me ha dicho de todo, ha habido gente que me ha dicho, incluso compañeros con una carrera establecida, me han dicho, mira, yo he leído este libro y me ha hecho pensar eh, dónde estoy y si tengo que cambiar. O sea, pero si tengo que cambiar incluso de vida. O sea, dejarme mi trabajo y hacer lo que realmente quería. O, eh, eh, yo lo que quiero con este libro es que la gente... Piensa que a pesar de todas las dificultades de la vida, a pesar de las pruebas que te pongan delante, a veces hay que acercarse a la persona que tienes al lado, a tu pareja, o a, a lo mejor conocer a alguien, o, o buscar a la gente que realmente te quiere, porque esa gente que realmente te quiere es la que te va a ayudar a salir. Y la que eh, realmente la historia son dos historias de vida, son dos historias de, de que se ponen a prueba. Su, lo, que van a, lo que van a poder hacer en la vida se pone, les ponen pruebas a los, a los protagonistas y ellos tienen que ver cómo lo solucionan y al final, la solución muchas veces está más cerca de lo que crees y puede que sea más sencilla y no solamente es dejarte llevar a veces es decir, bueno eh, o cambio, o tengo aquí delante tengo aquí delante la muerte o cambio o, o me dejo llevar por la muerte, ¿qué voy a hacer? Para ti, las personas deben buscar el amor. Creo que la respuesta, la respuesta aunque suene tópico y esté muy muy escrito, creo que muchas veces la respuesta es el amor. Pero no qué es el amor. amor Pero qué es el, no, amor, no Roberto. No es el amor. No solamente es el amor de pareja. Eh, el amor es la confianza. El amor es poder hablar con alguien de verdad. Eh, no tener miedo a que la otra persona quiera sacar algún provecho de ti, sino creo que el amor forma parte de muchas cosas también la sinceridad, el buen hacer, el que una persona pues realmente te conozca, te conozca y, y sepa qué buscas y muchas veces es dar confianza, dar confianza pero una confianza bien ganada, una confianza sin Sin pedir nada a cambio. Creo que el amor se puede definir de muchas maneras, pero no solamente es la atracción por otra persona. Eso es una fase del amor. El amor son muchas más cosas. Eh, hay amores que llevan años y años y a lo mejor no, no son lo que pensamos los dos parejas de tortolitos. Hay otra cosa, ¿no? Entonces creo que globalmente se buscan muchas cosas y por supuesto que la respuesta para mí es el amor. Pues Roberto Hurdado, con esa respuesta nos quedamos. Suerte con tu nueva novela y suerte con la que acabas de escribir. Muchísimas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino Talleres Hermanos Brie Mercados de Elche, Restaurante Espacio, Quiles Salones Jackpot, Ace Broker Group, Gesdemo Restaurante Franja Estadio Pindy, Maderera y Licitana, Restaurante Catona Juan Agulló Citroën, Nautic Antonio, Romautos Concesionario Mazda, Salones Agulló Alonso, Carácter, M. El hogar del profesional, Axa y Port y Material Escano. Recuerda este sábado a las 7 Las Palmas Elche en Marcador. Pues después de la entrevista al escritor Roberto Hurtado, le dedicamos su canción favorita, la de Jorge Dresders. Flying on your motorcycle Watching all the ground beneath you drop You'd kill yourself for recognition Kill yourself to never, ever stop You broke another mirror You are turning into something Don't leave me out Don't leave me dry In conversation you will be the one who cannot talk all your insights fall to pieces you just sit there wishing you could still spirit Eroskielche ahorra mucho más. Pollo entero, 1,99 euros kilo. Pechuga de pollo, 3,99 euros kilo. Barra de pan común, 1 euro, 3 unidades. Dorada, 1,99 euros pieza. Hipermercado Eroskielche en el Centro Comercial Lalyub, abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Elche, ahora más que nunca, contigo. 101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pasan tres minutos de las nueve y media de la mañana y por ser viernes ya tenemos con nosotros a nuestro compañero, Antonio Bazán. Muy buenos días, Antonio, aunque tú llevas aquí, en este mismo estudio, desde las siete de la mañana, así, que, rato, te sí, ¿sí? así que te agradecemos agradecemos hoy es el esfuerzo. Hoy es viernes, vale la pena. <ríe> Antonio, hoy en nuestro Rincón de la Cultura vamos a hablar de un león atado a una noria, de un valiente toro pasado, de un fugitivo enamorado que está feliz sin pena ni gloria. Tú ya sabes quién es, pero Yo ¿crees sí. que ya lo habrán identificado? Bueno, alguno que otro hay así en el mundo de la música, en el mundo del espectáculo, pero hoy hablamos de... Joaquín Sabina. Efectivamente. Tengo que decir que no es santo de mi devoción en una faceta de su vida, pero sí que lo es cuando lee sus letras y te das cuenta de qué forma vive y de qué forma lo cuenta. Pues eh, mucha gente, mucha gente creo que es de tu opinión, porque es una especie de canalla con sí. voz quebrada, pero él ha pedido perdón, ha pedido, ha pedido perdón por todas las veces que se ha equivocado. ¿Y por entonces, eso ¿cómo tiene que seguir y hay que perdonarlo Continuar. Hay bueno, que perdon pues, sí. sobre todo cuando, cuando vemos que los versos como dicen muchos de sus biógrafos se le caen, se le caen de los bolsillos no, es cierto eh, yo creo que eh, por distintas cuestiones le sale fácil el verso, sobre todo, y la principal de ellas porque vive intensamente muchas cosas, y yo creo que hay una lucha en su interior que también se demuestra en, en todos sus versos. Existe ese canalla y esa sensibilidad que chocan tantas veces que le hace hasta pasar lo mal, me imagino, de las decisiones que toma en algunos momentos. Pues eh, él mismo se ha definido así, sin pena ni gloria, en una de sus canciones. Vamos a escuchar la canción, pero me encanta. Que la leas tú, Antonio, ¿vale? Yo Seguro. fondo pongo la música y tú lees su, sus versos. Cuando los dioses paganos me otorguen su bendición, terminaré la canción que te prometí un verano, con una condición, que me quieras libre y partisano. El corazón, mientras late, sueña con amanecer abrazado a una mujer. Que lo bese, que lo rescate, y aunque pierda la fe, nunca da por perdido el combate. Mientras subo del abismo, mientras el miedo se enfría, mientras solo soy yo mismo de cara a la galería. León atado a una noria, valiente a toro pasado, fugitivo enamorado feliz sin pena ni gloria en definitiva feliz feliz sin pena ni gloria estés de mi parte mientras no te quieras así, mientras tratar de olvidarte me recuerde tanto a ti bajo un cielo cañí y en un tren que va a ninguna parte el corazón mientras late sueña con amanecer abrazado a una mujer que lo bese y lo rescate y aunque pierda la fe nunca da por perdido el combate als si ik me matas ben me Yo ben por vivir cuando no sé ben ik dood. gritos ik el ben Mientras dood. del ik ben miedo dood. Pues en esta canción se define Joaquín Sabina, como lo hemos dicho, un león atado a una noria, pero ¿quién es Joaquín Sabina? Pues les contamos que nació en Úbeda en 1949, Antonio, a Sabina y lo dice, lo dice, no le gusta envejecer, no, no le gusta envejecer. Bueno, eh, claro, eh, yo creo que esa actividad, esa fuerza que ha tenido tan importante, de pronto dice, uf, ya no llego donde llegaba. Pues mira, eh, su casa es hijo de ama de casa y comisario de policía y su padre, lo detuvo a los 19 años por pertenecer al Partido Comunista. Es que en la vida de algunos cuando escarbas un poco dices, claro, con razón. Eh, le dio mucha tirria también el catolicismo por un colegio de monjas al que tuvo que asistir. Es del Atlético de Madrid y dice que su primera banda fue Merry Jones. Felices jóvenes. Y además, eh, su, después de la detención de su padre en 1970, cuando lo detuvo su padre en una manifestación en Granada contra Franco, lanzó un cóctel Molotov a una sucursal del Banco de Bilbao y se tuvo que ir del país ¿y sabes dónde se fue? a Londres allí en Londres se dedicó primero pues, a maquillar cadáveres durante varios meses en un hospital luego tocaba por poco dinero sus canciones pues, de los ídolos que tenía Dylan, Leonard Cohen. Eh, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y organizaba en su casa de Londres un cineclub para exhibir las películas que aquí en el régimen franquista prohibía que eran las de Luis Buñuel y en el 75 en un bar mexicano eh, llamado Mexicano Taberna actuó frente a un ex Beatle que le dio wow. una propina de 5 libras, ¿sabes oh, quién era? George Harrison y acogió a miembros de la banda de ETA en su propia casa. Dicen, dice él que era una gente encantadora que pegaban tiros en la nuca, algo que no nos parecía una cosa muy graciosa en ese momento, que nos parecía gracioso en aquel momento, no pero gracia. que hacíamos mal. Sí. Y por eso en, una, en, una, en la revista Interview, en el año 20, en el año 2000, perdón, pues pidió perdón. También él, Joaquín Sabina, pues, eh, durante el exilio evidentemente eh, pues, escribió un poemario y allí, el memoria del exilio, y allí comenzó a actuar también con Javier Crae. Terminó Joaquín Sabina, Sabina pues, su carrera llenando estadios y siendo uno de los cantautores que más discos ha vendido, millones de discos y uno de los más reputados en este país. Está rodeado de numerosos amigos, de numerosos poetas que le ayudan en todos, en todos sus discos. En fin, que el Sabina es el que ha creado creo que ese género impuro, que es el del suburbio eh, y el de las tabernas, que es el tango, el blues, por eso le gusta tanto mezclar todos esos estilos. Y dicen, dicen que su mejor disco es... Eh, el de 19 días y 500 noches, pero de ese disco vamos a hablar al final, porque como él mismo dice que es su mejor disco, vamos a, hacer, a hablar del, del disco, el último, que, que, que comenzó el pasado año una gira, pero que no pudo terminarla porque cayó, cayó sí. del escenario. Mala caída además, se golpeó en la cabeza. Sí, tuvo una operación, pero ha salido. ¿Tú sabes cuántos achaques ha tenido Sabina? <risa> más de uno, muchos una último. vida muy activa y eso pues lleva a que el organismo al final diga ya está bien, ¿no? Este fue el último en Madrid y además nunca le ha ido bien ese mismo escenario de donde se cayó pero bueno, eh, lo adoran también en Sudamérica, nos lo hemos dicho en Argentina lo adoran eh, por ese verbo que tiene tan afilado y tan magnífico en sus versos. Y en Lo niego todo pues no pudo cantar esa canción de Lo niego todo, que para él es lo último que hizo. Con sí, pero Inprado, el te, poeta, le ayudó. Te, te das cuenta en este Lo niego todo, que ahora eh, les leeré, que no es que reniegue de su pasado, pero sí de alguna manera dice... <risa> No está satisfecho tampoco con todo lo que ha hecho, ni sí ni no. Le entra en un mar de dudas, en un mar de decir ¿Ha valido la pena todo? ¿He hecho más de lo que debía? ¿Menos de lo que debía? Entra sí, en sí ese ha... final de su vida. Claro, es que hay un libro que se ha escrito sobre él, no recuerdo ahora quién, es, quién lo ha, pero el título sí que lo refleja muy bien porque el título es Sabina, sol y sombra. Es que es así, es que Sabina en lo niego todo ya, como tú dices, habla de ello. Pero en cuanto a lo de los accidentes, es que como es algo tan, tan fuerte, es que se quedó también sin voz, tuvo un ictus, tuvo y sufrió ese ataque, ese ataque de miedo escénico y multitud de achaques por, dicen, adicciones, depresiones, altibajos sentimentales. Noches ¿Tien? largas. Sí, muchas noches largas. <risa> bueno, pues en Lo niego todo, si te parece... Vamos sí. con esa canción y tú la lees también. Sí, de alguna saber... manera es que vienes a, a, a entenderlo perfectamente, ¿no? Una persona que quizá con una fuerza terrible, con esa fuerza que te da la ideología, el ver que, que se están haciendo barbaridades como evidentemente se hacía en España cuando él era joven, pues eh, esa fuerza, cuando ya pasan los años te das cuenta que baja y te entra hasta la duda de qué ocurrió, ¿no? Hmm. Sus con espesos. Ese, lo Vamos niego todo de Joaquín Sabina. él escribe así ni ángel con, ala, con alas negras ni profeta del vicio ni héroe en las barricadas ni ocupa ni esquirol ni rey de los suburbios ni flor del precipicio ni cantante de orquesta ni tan siquiera el dylan español lo niego todo aquellos polvos y estos lodos lo niego todo incluso niego la verdad la leyenda del suicida y la del bala perdida la del santo Beodo. si me cuentas mi vida lo niego todo si es para hacerme daño sé lo que me conviene he defraudado a todos empezando por mí ni vendedor de humo ni del asfalto ni rojo de salón. Ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. lo niego todo, incluso la verdad, la leyenda del suicida y la a la perdida. La del santo te oro, si me cuentas mi vida, lo niego todo. de hacienda, confiscador de bienes Me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene He defraudado a todos, empezando por mí Ni soy un libro abierto, ni quien tú te imaginas Lloro con las más cursis, películas de amor, me echaron de los bares que usaba de oficina y una Venus latina me dio la extrema unción. Lo no niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo no niego todo, incluso la verdad. De leyenda del suicida y la del la perdida, la del santo peor, si me cuentas mi vida, lo niego Pues esta es eh, su vida ahora, ahora, Antonio, cuando cumple 71 años, creo que cumplió precisamente el día que cayó del escenario, el pasado mes de febrero, una letra magnífica, un disco que, el que le ha ayudado el poeta Benjamín Prado y también Leiva para producirlo, pero, pero hay un disco de entre todos que dos, en 2020 se cumplen, pues 21 años desde su publicación, que es el de 19 días y 500 noches. Él dice que es su mejor disco y sus admiradores también, también, también lo dicen. Es el mejor disco, es un disco muy desnudo y en ese disco pues, le ayudó a producirlo Alejo Estivel, que es uno de los ex miembros del grupo Tequila y el poeta Antonio Oliver. ¿Y a ti qué te parece ese disco? 19 oh, días bien. y 500 noches. Son muchas noches de whisky, de <ríe> coca, <ríe> sí, interminables. De mucha, de, de, de mucha fiesta en los pueblos. Y, y lo, lo cierto es que es, es una canción hermosa. Es hermosa porque te, te hace... Entender cómo te puedes quedar totalmente anclado en el pasado, a un corazón, a un amor, a una noche, a un momento que te cuesta tanto y tanto olvidar. Los días bien, pero las noches son más largas y cuesta mucho más olvidarlas. Pues con 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina, eh, vamos a continuación a sí. leer eh, ese, ese poema que escribió. Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie, ladrando. A las puertas del cielo me dejó un neceser con agravios, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón. Mis amantes... En eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla y ella a mí no. Así que se fue y me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón de su ropa, a la perdición de los bares de copas.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 ...y la falda muy corta... ...me abandonó... ...como se abandonan los zapatos viejos... Destrozó el cristal de mis gafas de lejos... sacó del espejo su vivo retrato... ...y fui tan torero por los callejones del juego y el vino... ...que ayer el portero me echó del casino... ...del torrelodone, que ...qué pena tan grande...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 Pues este es Joaquín Sabina, quien se agarra a la vida y sabe, como dice su canción, que el dolor y la alegría le esperan para vivirlos otros 19 días y 500 noches. 101.4 Teleelch Radio Marca Ahora es tiempo de ayudar.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 Materiales Scano Todo para la construcción Reformas y mejoras Materiales Scano Aislamiento térmico acústico Material Scano para impermeabilizar Materiales Cano Materiales Scano imprescindibles para construir en carretera La Hoya en el 965 45 79 77 y en materialescano.com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 Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60 Llámanos 965-46-47-21 101.4 tele -Elch, Radio Marca La Glorieta Con Rosmar y Alonso Saludos. Damos la bienvenida cuando son las 10 de la mañana y tenemos 25 grados de temperatura, 25,3 grados de temperatura aquí en, los, en la estación meteorológica de Teleg. Vamos a dar la bienvenida a quienes nos siguen a partir de esta segunda hora del programa La Glorieta por nuestra señal de televisión. Ya saben que el programa comenzó a las 9 de la mañana. Lo hemos hecho hablando de cultura y ahora en esta segunda. Ahora, En esta segunda parte de La Glorieta vamos a hablar de reivindicaciones laborales porque en la Universidad Miguel Hernández ayer mismo hubo movilizaciones y es que el cuerpo de personal de conserjería pues ha decidido movilizarse porque ha visto que las promesas se han incumplido por parte del rector Y cuando se ha publicitado el pliego de condiciones para la licitación del servicio de conserjería, no se ha incluido subrogar a los trabajadores actuales. Así que se han, uh, han decidido protestar y lo han hecho pasando a las movilizaciones como medida de presión. Pues bien, para hablar precisamente de las protestas, tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al delegado sindical de comisiones obreras aquí en Elche, Pablo López. Muy buenos días, Pablo Buenos días. ¿Quién convocó esta movilización ayer por la tarde? Pues mira, esto fue una asamblea que tuvimos los distintos sindicatos que representamos a los trabajadores de las consejerías de la UMH. Y entre ellas estamos CSO, el Consejo Sindical Obrero, Comisiones Obreras y Uso. En principio íbamos a hacer una manifestación conjunta con todos los grupos sindicales para tener más fuerza y de para poder reivindicar la presión contra la universidad y poder obligarle a que modifique el pliego de condiciones y nos incluya dentro de la subrogación de, que ha sacado, porque nos ha dejado totalmente al margen. Pero, bueno, eh, independientemente de la fuerza que tengamos, lo que queremos es que la gente se involucre con nosotros y pueda, pueda sentirse identificado con nosotros para para poder apoyarnos, porque estamos a punto de perder el trabajo. Si ahora mismo sale el pliego a concurso, como está puesto, hasta el día 13 de julio tienen de margen las empresas para poder presentarse, nosotros quedaríamos actualmente fuera. No hay nada en el pliego de condiciones donde se refleje la subrogación de los distintos trabajadores que estamos ahí involucrados. Pero el, eh, el rector, sí. el, el rector les, el nuevo rector le, en campaña electoral les prometió o ustedes arrancaron un compromiso del nuevo rector para que la subrogación, la subrogación eh, se incluyera en el pliego de condiciones de posibles sí. de futuras adjudicaciones del servicio. Efectivamente, el actual rector Juan José en su campaña electoral de promoción para rector de la universidad manifestó que el personal de conserjería debería ser incluido dentro del personal propio de la universidad, tal y como tienen el resto de universidades de la comunidad valenciana en su personal propio. Nosotros, la UMH, es la única universidad donde no incluye a los conserjes dentro de su propio personal. Entonces, solamente estamos reivindicando una igualdad de condiciones eh, respecto al resto de universidades de la Comunidad Valenciana. Pero, Tampoco... pero un momento, sí. Pablo, ¿cómo accedieron los consejos de la Universidad Miguel Hernández a su puesto de trabajo? ¿Mediante pues una oposición ya... o a dedo? No, esto fue hace ya más de 20 años, cuando se inauguró la universidad, que fueron con empresas directamente subcontratadas por la propia universidad. Sí que ha habido funcionarios de carrera que han entrado también y han estado ejerciendo como funcionarios propios de la universidad hasta hace tres o cuatro años. Pero digamos que se han ido eliminando esos trabajos públicos en beneficio de las empresas para poder dejar todo el servicio externalizado. Y lo que nosotros queremos reivindicar, y, y también hacemos referencia a la Ley de la Comunidad Valenciana de, de Empleo Público, que manifestaba que todos los empleados de las universidades, más concretamente, deberían ser personal subrogable. Esa ley que te comento eh, salió hace un año y medio, más o menos, en marzo, creo recordar. Y, bueno... ...hace incidencia a la subrogación de los trabajadores que te comento... ...de los sectores públicos de aquí, de la Comunidad Valenciana. ¿Y ustedes consideran, han hecho una estimación... ...que les es mucho más rentable eh, tener a los conserjes... ...como, personal, como funcionario personal eh, del, de la universidad... ...en vez de personal eh, subcontratado, en vez de externalizar este servicio? Claro, esta mediación a través de una empresa externa lo que supone es un gasto en facturación, porque tiene que facturar el 21% la universidad a través de la empresa, y luego la empresa eh, ganadora del concurso tiene un beneficio directo de un 13% del actual contrato de pliego de condiciones. Esto eh, imagino que es un ahorro, creo, estipular sobre un 34% de coste adicional que está pagando la universidad. O sea, uno de cada tres euros se los podría ahorrar. Sí, esto es así, de evidente, porque consideran ustedes que no les han hecho caso, que ese compromiso ha caído en saco roto y que el pliego de condiciones que se ha publicitado eh, vuelve a a realizar la contratación de un servicio sin subrogar a los trabajadores actuales? Pues esta es nuestra gran pregunta, porque si ambas partes somos beneficiarios, la universidad económicamente y los trabajadores también, ¿por qué nos está haciendo? Esa también es nuestra pregunta, la verdad. Pero ustedes no han tenido oportunidad de preguntarlo en la mesa de personal, si es que hay alguna mesa de personal en la universidad, Miguel Hernández. Nosotros nos llegamos a reunir con el vicerector de infraestructuras para plantearle todo el tema de la subrogación, ya que no han querido tampoco reunirse para poder plantear siquiera eh, la contratación directa del personal y no han paraban en la ley de, que le comento de la Comunidad Valenciana de subrogación del personal de, de sectores públicos, no han paraban que tuviera que ser subrogado el personal de conserjería en la reunión que mantuvimos. Entonces No es que sea fácil, precisamente, intentar convencer a nuestro estamento de que las cosas que están haciendo bajo su propio amparo no están dentro de la legalidad. ¿Y en Nuestra inten sí. ¿Vuestra intención qué es? Nuestra intención es intentar presionar, aunque sea mediáticamente, para hacerle ver a la universidad que las cosas tendría que hacerlas de una manera más legal. Nosotros no queremos hacer nada a las bravas ni nada que pueda poner en compromiso a la comunidad universitaria, pero... Pero ustedes han decidido movilizarse porque parece ser que el diálogo no ha funcionado, porque lo han Correcto. intentado y no ha funcionado. Dicen que no, eh, que sí. lo que ustedes piden no es viable. Bien, es. pues ya que no ha funcionado y ya que ustedes han decidido, iniciaron ayer mismo las movilizaciones con una protesta ante el rectorado de la universidad aquí en el campus de Elche, ¿cómo van a continuar esas movilizaciones? Primero, ¿cómo fue la protesta de ayer y, y cómo van a continuar? Porque ¿cuántos conserjes hay? Estamos hablando de cuatro campus, Elche, San Juan, Altea y Orihuela. Eso es. Ahora mismo somos más de 60 conserjes en plantilla. Eh, estamos viendo cómo nos están modificando los horarios, tenemos que hacer rotaciones incluso porque los horarios de los edificios de apertura de la universidad han sido modificados por el tema del coronavirus. Entonces, de haber dos turnos de trabajo se ha dejado en uno y ahora mismo estamos viendo cómo se puede hacer para, para que la gente tenga equidad, todo el mundo trabaje las mismas horas y demás. Lo, ¿Pero, estáis, lo único que pero queremos, estáis protestando por los horarios también? Eh, estamos protestando mmm, por los horarios, llevamos protestando desde hace muchos años desde que empezaron los recortes nos pasaron a personal fijo discontinuo en vez de personal fijo y nos, nos mandaron al paro unos meses al año y también nos redujeron los horarios de los edificios que ha supuesto también multitud de problemas a la hora de cuadrar horarios de trabajadores para poder cumplir con la horas de trabajo, los descansos y todo lo demás. Bien, ¿y cuáles van a ser las siguientes movilizaciones, Pablo? Pues las siguientes movilizaciones tiene, tenemos previsto para este martes que viene, sobre las ocho de la tarde, para cuando baje el sol y pueda reunirse más gente con una temperatura más agradable. Tenemos intención de reunir a toda la gente que pueda venir el martes por la tarde, a las ocho, en la puerta del rectorado, para hacer una movilización multitudinaria en la cual podamos manifestar nuestra intención de apoyo al personal de conserjería. O sea, las protestas continúan ante el rectorado. ¿La de ayer fue multitudinaria? Eh, al ser una convocatoria un poco rápida, hicimos un, una carrera para intentar convocar a mucha gente, pero vino menos gente de la que esperábamos. Pero bueno, la, lo importante es que vino gente de diferentes círculos de aquí, de la universidad, de sectores de limpieza, de sectores de mantenimiento, que también están en la misma situación de pendientes con la subrogación con la universidad y la cual nos apoya. Sabemos que es un horario complicado y que lo dijimos un día antes de la, de la propia convocatoria de la manifestación de ayer. Entonces, tampoco he esperado mucha gente, pero este martes próximo que viene, a las ocho de la tarde sí que esperamos gente. Al principio de la entrevista me ha dado a entender que tenéis problemas con la unidad sindical. ¿Están todos los sindicatos unidos en estas movilizaciones? Porque has principio... ha dicho en un principio sí, sí pero ¿qué pasa sí. en un final? En un final no parece que haya mucha unidad, pero debido a ciertos problemas que, que no sabemos si son logísticos o administrativos, porque Hay personal que está diciendo que, por ejemplo, la manifestación que tuvimos ayer, la concentración era ilegal y, por lo tanto, se manifestaba en contra de reunirse ante la ilegalidad de, de dicha concentración. Yo discrepo de la ilegalidad de tal concentración porque todos estuvimos manteniendo la distancia de seguridad, con nuestras mascarillas puestas y haciendo la reivindicación laboral que vinimos a hacer. ¿Qué sindicatos son los que se han descolgado? Pues principalmente uso ha sido el que ha dado el manifiesto ayer por la mañana, unas horitas antes de la propia concentración, para mantenerse al margen. Nosotros desde comisiones sí que hemos mantenido el apoyo a, a los trabajadores para que se vea que estamos apoyando la causa, pero también queremos negociar o queremos dejar abierta la, la puerta para negociar con el rector, la posible ampliación del pliego, por si quisiera modificarlo, dependiendo de la ley. O sea que Comisiones Obreras se ha quedado sola a la hora de convocar estas eh, protestas. Eh, esto lo convocamos CSO y Comisiones Obreras estuvo al lado apoyando. ¿Quién es entonces el convocante, CSO? CCO. Que este sindicato es mayoritario, eh, son los que más delegados tiene, más representación tiene. El no, consejo... este sindicato, este sindicato es totalmente asturista. Es Felipe, Felipe de, de CSO quien está a la cabeza de, digamos, de esta, de esta primera marcha. Es una persona muy muy reivindicativa, que nos apoya lo que es el comité entero, o por lo menos así lo ha querido manifestar desde un principio. Y nosotros nos hemos sumado, tanto yo como comisiones, como uso en un principio, también se sumó al apoyo que le íbamos a dar conjuntamente los tres sindicatos a, al comité para que saliéramos unidos, pero ha sido un poquito a traspié, como ha ido la cosa. Pero bueno, no, no nos echamos atrás y vamos con fuerza para el martes que viene estar allí todos, intentando que estar los tres sindicatos unidos a la vez, porque esto nos, nos incumbe a todos y, queramos o no, tenemos que estar unidos, aunque sea en este último golpe. Pues Pablo López, gracias por explicarnos en qué situación se encuentra esta convocatoria de movilizaciones y estas protestas. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Sen saludo. 101.4 Tele els radio marca. Ara més que mai evitem riscos. La colaboración ciutadana és molt important, per tu, pel teu veï, pel teu gabi, per les persones que tots els dies treballen desinfectant i netejan la ciutat. Llança salsteus teus guants i mascaretes usades a les papereres, al contenedor of aan de brosje van de taasje. I així, entre tots, evitarem que augmenti la de mogelijkheid de propagatie de COVID-19. No abandones de teus wands, deposita-los a la paperera o contenidor. Aquest gest ens ajuda a tots. És un consell d'Urbaser i Ajuntament d'Eltz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 Corta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Pancorta 35 y en sanjonalicante.com.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 Con Rosmar y Alonso. Pasan 18 minutos de las 10 de la mañana y hemos llegado al tiempo de la información local. Comenzamos nuestra ronda de noticias con nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Buenos días. ¿Cómo se presenta este viernes 26 de junio? Pues hoy como es viernes, hoy hay junta de gobierno local. Veremos que aprueban el, el equipo de gobierno. Sobre todo están entre manos esas modificaciones presupuestarias para ayudar a los afectados del COVID. Y además es el último día de la semana eh, antes del pleno. Sí. Es verdad, ahí también conocimos algunas de las mociones que van a ir al pleno. Tenemos mucho un pleno entonces cargadito. Un pleno cargadito y novedoso, porque además va a ser en el centro de congresos para no tener más espacio, porque sí que es verdad que el salón de plenos, eh, bueno, pues al final los concejales están bastante juntos unos de, de otros, ¿no? Y ahí tienen más espacio para, para poder realizarlo. Así que tendremos un pleno con unas imágenes distintas a las habituales. El pleno post-COVID. Eh, supongo que se quedarán ahí durante todo el tiempo que dure esta nueva normalidad, uh -huh. hasta que no salga el tratamiento efectivo o la vacuna que acabe con el COVID. Pues ICIAR, eh, cuéntanos, eh, también tenemos un fin de semana donde las playas se van a llenar. Sí, las playas se van a llenar y van a entrar también en juego las nuevas normas. Esas nuevas normas son la rotación de aparcamientos para aquellos que vayan a Arenales. A partir del sábado, del 27 de junio, el aparcamiento va a ser rotativo, tanto en la calle Albacete como en la avenida San Bartolomé de Tirajana y en ese aparcamiento de tierra de la calle Albacete que hay próximo al Plote Galvain. Los coches se aparcan ahí, tendrán que estar un máximo de cuatro horas entre las nueve de la mañana Mañana y las 9 de la noche. Y además habrá un coche de la policía local que reconoce las matrículas y también controla el tiempo que llevan esos coches estacionados en esas calles. ¿Eso será en Arenales, en el Alté, la Marina? Eh, ¿Han dicho algo? En eh, ese caso... ¿El control de los aparcamientos? No, solo está en Arenales. En la parte sur de Arenales únicamente eh, será el aparcamiento rotativo. Pues vamos a escuchar a Ramón. ¿Es a Ramón Abad o Carlos Molina? A Ramona va del Edil de Seguridad Ciudadana específicamente entre los tramos comprendidos en la avenida San Bartolomé de Tirajana en la zona sur hacia la playa del Carabasí y en la calle Albacete este estacionamiento rotativo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche lo que va a permitir es una movilidad y una rotación del estacionamiento para que todo aquel usuario que quiera disfrutar de nuestras playas pueda hacerlo de una manera ...más fácil y de una manera más sencilla. Bueno, pues ya tenemos ese aparcamiento de arenales regulado, es gratuito, pero Exacto. va a ser rotativo. Mientras que en otras playas, como el, el Pinel, la Marina y el Rebollo, no va a haber repartelación. Va a ser un sector único con uh -huh. lo que la distancia... Hay que cumplirla cada una La distancia sigue sí que cumplirla Y a sectores o no eh, De hecho la policía local O los controladores que se dicen ¿no? Van a estar guardando Que todos los bañistas guarden esas esa distancia de seguridad Pero sí que hay playas Por ejemplo en Arenales del Sol Que es la que más se va a sectorizar Porque es la más amplia Y una de las más populares también eh, Esa sí que va a tener muchos sectores Unos 53 me parece que era Pero hay otras como la playa del Rebollo Que va a ser un sector único Entonces bueno Pues dependiendo de las playas habrá unas condiciones u otras. También en las pasarelas de arenales del sol, unas van a ser para entrar y otras para salir, para que así no haya cruces. En fin, una serie de medidas que vamos a ir poco a poco viendo, pero tanto lo de la rotación del aparcamiento como la sectorización de las playas se va a dar de inmediato, porque mañana mismo entran Empieza. Fuego, ¿no? Y mañana mismo también se abren las piscinas descubiertas también para también. la temporada de verano. Y también con novedades, ya las contamos, que al mediodía de 2 a 4 de la tarde van a cerrar para desinfectar las instalaciones y los bañistas que vayan por la mañana sí que van a poder disponer del mismo ticket para, para continuar por la tarde. Y una novedad que ayer nos dio el equipo de gobierno y que también nos alegró fue eh, que el recibo del agua no sube. Eso es, eh... Eso es importante. <risa> sí, este año no va a subir la tarifa del agua potable. Ya han decidido suspenderlo debido a la pandemia y supone un ahorro, dicen, de 600.000 euros para los ilicitanos. Y el gobierno local, bueno, pues ha puesto esta propuesta de Aguas del ¿no? que ha decidido suspender la actualización. Pues aplausos, aplausos, porque no estamos para sufrir más presión fiscal. Y además dijeron que la idea es actualizarla ya el año que viene. O sea que, bueno, tenemos más bueno, a ver si lo aplazan también para el año que viene. A ver si se congelan los incrementos, los incrementos. Estamos hablando de incrementar eh, los, las tasas, los precios públicos y los impuestos. A ver si se congelan. Pues, Iciar, tenemos más noticias porque además de la Junta de Gobierno hay ruedas de prensa. Hoy está la Junta de Gobierno local que, como he dicho, pues irá de modificaciones. Hoy también se va a hacer la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Será a las doce y media en el Salón de Plenos y hoy también hay reunión de la Mesa de Diálogo Social. Los agentes sociales, sindicatos y empresas se reunirán otra vez con el equipo de gobierno. ¿A qué hora? Es a la una y cuarto. Ah, vale. en las es que tengo ahora la entrevista con el secretario de UGT y si estaba en la Mesa de Diálogo era no, imposible. No, es, es a la una y cuarto claro. es la tercera o cuarta vez sí, que se sí. reúnen. Sí, Pues le preguntaremos sobre las propuestas y sobre ese avance que se ha conseguido con esta mesa de diálogo social y sobre todo con lo importante y es que ayer ya supimos que hay fumata blanca entre patronal y sí. sindicatos y trabajadores en el aspecto, en la medida que se ha reclamado y que se viene reclamando y es la prorrogar, prorrogar los ERTES hasta al menos sí. finales de septiembre. Uh -huh. Eso es, es lo, lo último que acordar no supongo Lo que hablaremos ahora mismo con uh -huh. Ismael Sene, con el representante de UGT. ICiar, volvemos entonces a la una con más noticias, Eso es, con estás? las que has contado y otras. Eso es, volvemos a la una al mediodía con más información, así que les esperamos a todos, volvemos Marga García y yo. Pues muchísimas gracias ICiar. que tengas un buen fin de semana, este fin de semana te toca ir a la playa o a las piscinas. <risa> gracias igualmente, pues iré a la playa, Iré a la playa. Yo también, iré a la playa, ayer ya me escapé, ya fui a la playa, Vaya, qué suerte. da gusto, entre semana, sí, bueno, a las 6 de la tarde cuando el sol no, no calienta tanto, y no hay tanta gente. ¿tien? Muchas gracias Isiaz, un saludo. Nosotros continuamos y continuamos cambiando la sintonía, esta es la sintonía deportiva y sepamos que nos cuenta Paco Gómez hoy, buenos días Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol se mantiene en puestos de playoff tras la finalización de la 35 jornada en Segunda División. El Rayo Vallecano no pasó del empate en su campo contra el Sporting de Gijón, con lo que el Elche, a pesar de la derrota frente al Deportivo de La Coruña, mantiene puesto de promoción de ascenso. Es sexto con 50 puntos. El Rayo séptimo con uno menos 49 y luego hay tres equipos a tan solo dos puntos de diferencia, es que la jornada, a pesar de la derrota del Elche, fue positiva para los intereses blanquiverdes, ya que ninguno de los rivales directos que estaban por detrás, excepto el Girona, que sí venció y adelantó a los ilicitanos, venció. Por tanto, Rayo, Mirandés y el resto de equipos, Ponferradina, entre otros, no consiguieron ganar. El equipo ilicitano viaja esta tarde rumbo a Canarias y allí defenderá mañana en el Estadio Gran Canaria, frente a la Unión Deportiva Las Palmas, su condición de sexto clasificado frente a un conjunto canario que en caso de vencer se colocaría a tan solo dos puntos de zona de playoff. Por tanto, importante el partido para los de Pepe Mel y para los de Pacheta, un Pacheta que será centenario. Mañana en Las Palmas cumplirá su partido número 100 y entra en el Olimpo de los Roque Olsen. Felipe Mesones, eh, Pepe Bordalás y Fran Escribá. Eh, técnicos que han pasado de los 100 partidos dirigiendo al Elche Club de Fútbol, el técnico blanquiverde Pacheta mañana será centenario. Pacheta que por cierto eh, tiene tres bajas seguras, las de Nuque en Fulú que pasó por el quirófano para operarse de la rotura del tendón del aductor izquierdo, Oscar Gil que también con una rotura fibrilar se pierde lo que resta de temporada y por sanción Tequio sigue esa maldición del lateral derecho y por tanto no tendrá opción como lateral puro. Tendrá que utilizar probablemente a Andoni a pierna cambiada en esa posición de lateral diestro. La duda es saber si Víctor Rodríguez, que cumple tres semanas desde su rotura fibrilar, eh, finalmente entra en la convocatoria. Si lo hiciese serían 18 profesionales más los cuatro canteranos que viene utilizando el técnico blanquiverde para completar las convocatorias. Hoy, al mediodía, rueda de prensa telemática de Pacheta. Esta tarde, los expedicionarios viajan a Canarias y el partido será mañana a las siete y media de la tarde. Desde las siete lo contaremos aquí en la sintonía del 101.4 con todo el equipo de marcador. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Estaremos atentos, por tanto, a ese encuentro y vamos a cerrar ya. Nuestra ronda de noticias con la predicción meteorológica para este fin de semana. Vicente Bordonado, muy buenos días. Muy buenos días, la masa de aire cálido sigue garantizando la estabilidad atmosférica en el sureste ibérico, durante esta madrugada cielos despejados, temperaturas nocturnas que en el sur del Candael de se han bajado hasta los 18-19 grados, aquí en la ciudad una mínima en torno a los 21 grados y en Santa Pola, noche tropical con temperaturas nocturnas que no han bajado de los 23 grados. Para la jornada de hoy, estabilidad atmosférica con predominio cielos despejados. Por la mañana y sobre todo a primeras horas tendremos una situación de viento en calma. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, rachas en torno a los 20-25 km por hora. Y en cuanto a las temperaturas similares a las de ayer, en buena parte del territorio alcanzaremos los 30-31 grados. En pedanías pegadas al parque natural de Hondo rozaremos los 32 o incluso puntualmente los 30. 33 grados. Para el fin de semana continuará la estabilidad atmosférica con temperaturas relativamente llevaderas mañana sábado. ...veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto... ...temperaturas máximas en torno a los 30 grados... ...y es que a partir de mediodía se activará el sistema de brisas... ...con vientos flojos de sureste... ...durante esta próxima madrugada, de nuevo en la ciudad... ...la temperatura nocturna no bajará de los 21 grados... ...y el domingo, predominio cielos despejados... ...temperaturas sin cambios significativos... ...máximas que van a rondar los 30-31 grados... ...de nuevo a partir de mediodía se activará el sistema de brisas... con vientos flojos de de componente marítima y la semana que viene a medida que vaya avanzando la masa de aire tropical continental seguirá intensificando y esto se va a traducir en un ascenso de las temperaturas para el lunes máximas en torno a los 31 grados y el martes podríamos superar los 32 grados ¡Hasta luego! 101.4 Teleelch Radio Marca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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues mientras esperamos a contactar con el secretario de UGT, vamos con más música y con una música que tiene que ver con la ciudad de Elche, porque el próximo 8 de agosto vendrá a actuar de forma gratuita La Bienquerida. Así que vamos a escuchar uno de sus temas más exitosos, La Fuerza. ¿Y dónde va a actuar La Bienquerida aquí en Elche? Pues ya lo saben ustedes, en Lesnitz. ...de STIW... ...que es esa programación cultural... ...que se ha realizado y se ha presentado... ...para las terrazas del Escochador... ...para las noches de los sábados de verano... ...una programación que va a comenzar... ...el próximo 3 de julio con cine... ...con una programación cinematográfica... ...con El Resplandor... como la primera de las películas... ...que se van a programar... ...que también nos traerá teatro, danza... ...y por supuesto conciertos en directo... ...como el de La Querida. De la tu a tu alrededor, y todo el amor que te he dado te va a mantener enganchado. A mí. Voy a hacer tu droga el hechizo que envuelve a tu corazón. Y no vas a poder olvidar nuestro reto los buenos que hicimos cuando nos conocimos y la electricidad que al tocar nos sentimos y vas a venir una y otra vez See, see, see. See, see, see, see. See, see, see. a decir que te mueres por verme siempre. cómo has podido vivir tantos años sin mí que te gusta sentir mis pasos cuando me esperas en algún lado y los besos que nos damos los que nos dejan temblando me vas a decir que conmigo te sientas vivo y ahora las cosas que pasan cobran sentido que la casualidad se unió por fin al destino, y no hay destino ni nada sin ti. I'm going to be able to do it. I'm going to be able Pues esta es la fuerza de la bien querida grupo musical, que lo tendremos, como hemos dicho, el próximo 8 de agosto, sábado, en la terraza del Escorchador, gracias a esa programación de Les Nits de Steve. Y continuamos con más música, porque un 26 de junio murió el cantante de boleros cubano, Vicentico Valdés. Entre sus éxitos más reputados no faltan Los aretes de la Luna. ¡Qué bella canción! Mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar, privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna, y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar.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 con Rosmarie Alonso. Pues estamos ya en la recta final del programa La Glorieta, tenemos 26 grados de temperatura y vamos a terminar con la última de las entrevistas programadas para el día de hoy. Los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras han convocado, han decidido pasar a la acción bajo el lema Vamos a salir. Han convocado, por tanto, movilizaciones para reclamar ese pacto por la reconstrucción social, un acuerdo para rescatar a las personas, los trabajadores y los salarios a causa de esta pandemia Por el COVID-19. Pues bien, para hablar de la movilización convocada para mañana aquí en Elche tenemos con nosotros al secretario general de UGT, el Vice-Minalo Coelche, Ismael Senén. Muy buenos días, Ismael. Hola, buenos días. ¿Qué tal Bien, ¿por qué? ¿Por qué van ustedes a salir a la calle? Pues bueno, eh, el acto de mañana es una concentración que se va a realizar en toda España, ¿no? con alguna manifestación, concretamente en el país valenciano van a ser concentraciones en las delegaciones de Gobierno y en la plaza de ayuntamiento. Es un acto de, de exigencia, ¿no? con un lema que es vamos a salir, ¿no? y es con la exigencia de un pacto para la reconstrucción social de nuestro país, eh, una pandemia que ha provocado una extensión eh, con muchas dificultades para tanto de sanitarias como económicas. ¿no? Y, por lo tanto, es esa exigencia ¿no? de que hay que tomar esta crisis de diferente manera a lo ocurrido en el 2008. Es necesario hacer nuevas políticas con, tejiendo ¿no? esa red social necesaria para no dejar a nadie en el camino y atender eh, a las personas, que es la prioridad nuestra. Había preocupación y hay preocupación por eh, que los partidos políticos no se pongan de acuerdo eh, por ese pacto de Estado para la reconstrucción social de este país. También había preocupación por eh, los agentes sociales. Hemos visto cómo estas semanas han sido especialmente duras para las negociaciones entre patronal, sindicatos y gobierno para prorrogar los ERTES. Pero al final, ayer lo consiguieron. Eh, podemos, ¿Me puede dar una valoración de esta medida? Al final, los ERTE se van a prolongar hasta el, 31, hasta el 30 de septiembre. No recuerdo cuántos días tiene el mes de septiembre. Sí, 30 o 31. 30, 30, 30. Pues. Efectivamente, nuestra valoración es muy positiva. Yo creo que se ha demostrado que eh, durante el estado de alarma eh, el acuerdo que se llevó para Los ERTE, por fuerza mayor y, y causas productivas, con la siguiente aportación del Estado, pues ha servido para minimizar el impacto que, que tenía la crisis en el empleo, ¿no? Yo creo que, si no hubiese sido así, estaríamos hablando de, de otro escenario mucho más complicado, ¿no? Y por lo tanto, nuestra existencia era esa, ¿no? Eh, eh, exigir, ¿no?, y acordar a través de la Mesa de Ego Social esa prórroga de los ERTE que va a facilitar, bueno, eh, en un lugar no… Permitir, no permitir que no haya más destrucción de empleo y, en segundo lugar, pues atenuar ¿no? el impacto que está teniendo pues, la parálisis de esa actividad económica que todos hemos sufrido y es necesario ¿no? para volver a desarrollar la actividad y que se vaya protegiendo el empleo a través de esta prórroga que, como bien decías, es hasta el 30 de septiembre. Es una medida que se ha demostrado que es eficaz, que ha podido frenar la destrucción de empleo, pero eh, ustedes, usted mismo aquí, en estos micrófonos, hace semanas, hace un mes, nos dijo que temen que eh, se haya hecho un uso fraudulento, o se, se vaya a hacer un uso fraudulento de los ERTES por parte aquí en Elche, por esa economía sumergida que hay tan implantada sí efectivamente y lo ratifico así de hecho la semana pasada mantuvimos una reunión con la sublegación de gobierno con el propio IMS para exigir no porque no podemos no legislar o no poner medidas de ayuda en marcha porque haya gente que se aproveche. Esa no es la cuestión la cuestión es que la inspección y la administración tienen que velar para el estricto cumplimiento los ERTE son una medida de ayuda a empresas y trabajadores y se tiene que exigir ese ...ese cumplimiento de la normativa. De hecho, estamos denunciando continuamente... ...que algunas empresas pues, están usando este mecanismo de abuso... ¿no? ...donde empresas que, eh, trabajadores que están en ERTE... ...la propia empresa les da trabajo sin sacarlos del ERTE... Eh, ...empresas que tienen trabajadores en ERTE... ...y contratan por otro lugar para minimizar el salario... ...hay de, de muchos tipos, ¿no? Y por lo tanto... La única forma de esto es exigir el cumplimiento y tiene que ser a través de la inspección. Es como cuando hablamos de la carretera. Uh -huh. Las normas de circulación son las que son y todos tenemos que cumplirlas. No puede correr es... más. Claro, pero, pero eso es... No es una se... Sanción. se está sancionando, se está persiguiendo el fraude. ¿Ustedes lo están denunciando? Sí, sí, nosotros estamos denunciándolo De hecho, alguna actuación ya se ha llevado al efecto. Es verdad que en situaciones como la actual, pues muchos trabajadores tienen miedo, ¿no? Y siempre eh, el miedo imposibilita de que muchos trabajadores eh, vengan y nos hablen. Nosotros, conforme se nos traslada una situación irregular, eh, en nuestra mano está enseguida ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral para que actúe. No, no podemos justificar que las razones de esta crisis sirva para mermar derechos eh, sociales y laborales. Ismael, también eh, hay otro apu otro aspecto importante y es que ustedes se están reuniendo con empresarios y con eh, los agentes económicos y sociales con el equipo de gobierno en esa mesa de diálogo. Hoy mismo tienen la reunión a mediodía. ¿Cuáles son los avances? ¿Están ustedes viendo avances? Sobre todo, se lo digo porque en el pleno del lunes va a haber una segunda modificación presupuestaria. Se está avanzando, el equipo de gobierno está haciendo caso a todas las propuestas que llegan a esa mesa de diálogo y propuestas que tienen que ver con la competencia municipal. No todas, evidentemente, serán propias del ayuntamiento. Sí, efectivamente, y nosotros de momento estamos contentos porque eh, lo primero para poder establecer eh, es el diálogo, ¿no? Una vez que se crea la mesa de diálogo, que para nosotros es satisfactorio que se cree esta mesa de diálogo, donde podemos trasladar, ¿no? Eh, pues las necesidades del conjunto de sociedad de los trabajadores. Y, y se ha creado esta mesa de trabajo. Hoy se configuran, dijéramos, se hizo la mesa de diálogo, que era configurar ese marco de, de trabajo, y ahora se, han creado, se van a crear cuatro mesas ¿vale? de trabajo, cuatro líneas a seguir en adelante. Hoy se configuran estas cuatro mesas, precisamente para eso. ¿no? Las competencias que el ayuntamiento son las que son, pero bueno toda ayuda o toda medida que podamos eh, poner en marcha para atenuar los impactos de la crisis tiene que ser eh, en ese sentido, ¿no? buscando la habilidad de las empresas y, sobre todo, la protección de los trabajadores y sus empleos. ¿Pero qué, qué cuatro líneas hay? Eh, ¿en, qué, ¿En qué ejes los han basado ustedes el trabajo de esa mesa? Pues son cuatro mesas compuestas, por una es la Mesa de, de, de la Economía, eh, otra es la Mesa Verde, ¿no?, para el Desarrollo Sostenible de, de Crecimiento Económico, otra es la Mesa Social, y te he dicho, la Mesa Verde, la Mesa Social, la Mesa Económica y la Mesa, de dijéramos, de Proyectos de Ciudad. Esas son las cuatro líneas eh, básicas de actuación donde hoy se ponen en marcha para que se creen estos grupos de trabajo y se pongan ya eh, a trabajar… ¿En qué medidas? Se en cuenta de que esto no es una situación a muy corto plazo. Estamos hablando de que hay que tomar medidas a corto, a medio y a largo plazo para ir saliendo de esta situación de la mejor manera posible. Por eso uh -huh. constituye esta mesa de trabajo uh -huh. necesaria ¿no? para que, dependiendo del sector, se tenga que tomar una serie de actuaciones o políticas sociales o, o, política, social, o económicas diferentes. Pues es un trabajo importante porque usted acaba de describir de, de los cuatro cimientos sólidos eh, que hay que colocar y bien para realizar una estrategia eh, sostenible de lo que nos espera en los próximos años aquí en la ciudad. Efectivamente, y ahí se suma de, de la, dijéramos, manifestación de mañana que no es en contra de nadie, es simplemente hacer ver al conjunto de sociedad, a los políticos, a los empresarios, a todo el mundo, de que es necesario llegar a este pacto de, de reconstrucción social de nuestro país. Y para eso nadie se puede quedar atrás y todo el mundo tiene que eh, establecer eh, o dar su visión ¿no? de qué es necesario poner en marcha para que las personas sean el objetivo de cualquier política. La concentración de mañana, ¿cumplirán ustedes con todas las medidas de seguridad? ¿Lo ven prudente? ¿Y a qué hora será ante el ayuntamiento? Sí, por, por supuesto, es a las 12 en la plaza de ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, con todas las medidas de seguridad establecidas por la, por la autoridad laboral, eh, con el distanciamiento, con mascarillas eh, vamos a cumplir, como no puede ser de otra manera, con ese, ese protocolo para poder ejercer el derecho a, a exigir ¿no? esta reconstrucción, pero siempre salvaguardando la salud de todas las personas que ahí acudan. ¿eh? Pues vamos a salir a la calle entonces para reconstruir esta ciudad y este país. Ismael Senen, secretario de UGT, gracias. A vosotros, muchas gracias. Buenos días. 101.4 tele -Elch, Radio Marca Hartos de resistir Llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no nos vamos a resistir a esa playita, a la montaña, esa noche estrellada con tu hoguera después de haber escalado. No te resistas más. Ahora un Multivan por 265 euros al mes con MyRenting es irresistible. Simple, simple, simple. Consulta condiciones en Volkswagen-comerciales.es Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrera, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automotriz. ¡Gracias! En Grupo PainBee celebramos las bodas de plata y certificamos nuestra experiencia para desarrollar el mejor trabajo en gunitados, taludes, piscinas así como todo tipo de pavimentos e incluso sus rehabilitaciones también hormigón fratasado e impreso en Grupo PainBee somos especialistas en naves industriales con tratamiento vitrificado o de litio trabajos como las pistas de skate de Monte Tosal y cinco años de garantía nos avalan contáctanos en grupopineby.com o en el 6475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 Ahora es el momento de renovar tu cocina y Hogar Mobiliario te echa una mano con el verano sin IVA Cucine, la cocina italiana más vendida del mundo, ahora desde 6.000 euros. De líneas elegantes, innovadoras. Verano sin IVA, financiación sin intereses y no empieces a pagar hasta después del verano. Cocinas Cucine en exclusiva en Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Una vez más Cable World se adapta a la nueva realidad.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 Ha llegado el momento de arrancar de nuevo y empezar de cero Nunca fue tan fácil Este mes de junio Disfruta de un descuento de hasta 8.000 euros En toda la gama Jeep, Fiat y Alfa Romeo Y no pagues hasta 2021 Unidades limitadas Y solo en junio Eskey Automóviles Tu concesionario Jeep, Fiat y Alfa Romeo en Elche Sor José Falcorta 37 y 41 ¿Te apetece un vermuto o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano. En Elche, Águila Bar. Bares para vivirlos. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Teleelch Radio Marca. 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan, quedan apenas seis minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana. Nuestra compañera Rosa Lucas ya está preparada para pues eh, ponerse delante del micrófono y realizar su programa entre amigos el último de esta semana nosotros nos vamos a, a despedir a despedir un programa que lo hemos comenzado pues hablando de la cultura con Roberto Hurtado escritor y médico por esa novela su segunda novela que acaba de lanzar y que va a presentar esta tarde en la librería Alix los que piensan en nada. Y también eh, hemos hablado de Joaquín Sabina. Con él vamos a terminar, con el gran maestro de la música. Pero antes también les recordamos que hemos hablado de movilizaciones sindicales, como la que tuvo lugar ayer por parte de los conserjes de la Universidad Miguel Hernández y como la que tendrá lugar mañana una concentración ante el Ayuntamiento. Una concentración convocada por los sindicatos mayoritarios, UGT, ...y comisiones obreras con el fin de pedir la reconstrucción, un pacto, un pacto social... ...por la reconstrucción de este país y también de esta ciudad. De hecho, hoy mismo se, se reúnen de nuevo con empresarios y con el equipo de gobierno... ...para comenzar esa tarea aquí, aquí en Elche. Reconstruir la ciudad y poder garantizar pues, que la economía vaya bien un desarrollo verde sostenible y el rescate de las personas. Son pilares fundamentales para esa reconstrucción. Nosotros nos vamos eh, con quien eh, pues se ha atrevido, el músico Joaquín Sabina, el único que hasta el momento se ha atrevido a hacer la canción más hermosa del mundo. Con esa canción ponemos el punto final. Les deseamos que tengan un buen fin de semana. Volvemos el lunes.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 een nuez o bocado de hada, menos una costilla. Una vizie diabética, un cúmulo, un cirro, un estrato. Un camello del rey Baltasar, una gata sin gato. Mi anijol, mi joconda, mi wendy, las damas primero. Mi cantinflas, mi bola de nieve.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 de mi prima Carlota Y su perro Salchicha A mi chupa De cota de maya Contra la desdicha Mariposas Que cazan en sueños Los niños con grano Cuando sueñan Que abrazan a Venus De milo sin mano Me libre. De los tontos por ciento, del cuento del business. Dando clase en una academia de cantos de cisne. Con Simón de Tirene hice un tour por el monte Calvario. ¿Qué harías tú si Adelita se fuera con un comisario? Frente al cabo de Poca Espera, barrién mi batera. Si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera, heredé una botella de ron de un crochar moribundo. Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo, nunca pude cansar de un tiro.